Le estamos dejando obras en ejecución con financiamiento, como la del 26 de septiembre, que es una obra de agua y cloaca que es largamente esperada por los vecinos, que era una deuda del municipio con los vecinos, ya que、eh, los vecinos habían armado un consorcio, bueno, se consiguió el financiamiento para hacerlo y empezó la intervención en el barrio Ría Tuel, también con ese financiamiento. El laboratorio de aguas que la ciudad no tenía, se usaba el laboratorio de bromatología y ahora va a tener. DAXA va a tener su propio laboratorio de agua. La obra que se está haciendo en el barrio Butaló con financiamiento provincial,、eh, que es una obra muy importante de agua y cloaca. La obra del trasvase, que es una obra también importantísima, que de las obras de l plan de mitigación de inundaciones es la de mayor envergadura. Se le entregó también al gobierno provincial las cuadros proyectos para agua y cloaca de las otras 70 cuadras de asfalto de esos pudimos resolver como así con proyectos 52 cuadras y faltaba el tramo de la feliz en particular estamos terminando la obra también de l nuevo paso a nivel en el centro cultural el molino o sea, son muchas obras los trabajos que hicieron en los parques El、nuevo parque en la laguna la recuperación de los espacios verdes fue por eso mucho trabajo en distintos frentes y van a tener la suerte que no tuvimos nosotros que llegamos a una ciudad sin obras donde la obra más nueva estuvo judice tuvo que judicializar se la tuvo que hacer de vuelta que hizo el peronismo en la ciudad de santa rosa que es la obra del butaló con financiamiento de nación Después tuvo que venir el gobierno provincial a, a colaborar con el financiamiento para hacer nuevamente. O sea, es、eh, una obra que tiene que durar 30 años. No llegó a funcionar nunca y tu, que fue uno de los peores momentos y uno de los lugares más críticos de la ciudad. Y Luciano tiene todo para lucirse porque hemos dejado ordenado, proyectado y con obras en ejecución. Pero qué va a hacer, no lo sé. Te vuelvo a decir.